nos encontramos acá por la frecuencia de la radio Puente Alto 107.5 FM quiero agradecer la sintonía y comentarles que acá estamos con muchísima actividad esto es un torbellino acá al estudio eh, yo a Juan Carlos Paré yo le pondría como dos manos más porque cuatro manos más cuatro brazos más porque está como ahí imagínense un loro parado arriba de un alambre tratando de afirmarse y así está él ...contestando, mirando, programando, etcétera. etcétera. Bien. Un comentario, ¿ah? ¿eh? Eh, ¿Ayer, ¿ayer cuándo fue Juan Carlos el Día del Hombre? Ayer o ¿no? ayer. Hay un tema que después puedes ponerlo. Yo estaba escuchando anoche una conferencia interesantísima... ...acerca de un trabajo que ha hecho un psiquiatra. En, entiendo que fue en España, donde analiza... ...en los tiempos corrientes, qué está pasando con el tema... ...ya sabemos, el tema de moda, los géneros. ¿Qué está pasando con el hombre? ¿Cómo se ha ido desvirtuando el rol del hombre... Eh, y una cuestión que es un tanto eh, delicada, porque eh, si uno analiza los comentarios nefastos que se hacen respecto del hombre, que la, ¿cómo se llama esta cuestión?, del patriarcado que es responsable de todos los, mal, los males de la humanidad, etc. Eh, que el hombre está mejor posicionado para todo que la mujer, y escuchaba hay un análisis que en realidad yo no me había fijado en esto. ¿eh? Cuando se mira las posiciones de poder nuevamente están ocupadas por hombres, es cuando uno mira hacia arriba, en, en la escala de, de poder, nosotros claro, estamos a nivel aquí clase media, acomodada, desacomodada o cesante buscando, etcétera, porque hoy día acá en Chile todos son clase media. Eh, hay que reconocer hasta dónde son los alcances económicos de cada uno va a poder estar ubicado y no cometer errores como por ejemplo sobre endeudamiento. Entonces, claro, pasa que si uno mira para arriba, en los poder, puestos de poder hay más hombres que mujeres, pero si uno mira para abajo, o al mismo nivel de uno, eh, a nivel de cloacas, quienes están trabajando ahí, en, la, en el fondo de las minas, quienes están trabajando ahí, quienes están haciendo trabajo pesado, quienes son los que se están muriendo en la cantidad de accidentes laborales. Eh, eh, veía una estadística en España, porque acá no sé si habrán estadísticas confiables, eh, de 900 muertes por accidentes laborales, 840 son hombres y 60 mujeres entonces existe un, un, un juicio muy liviano y ahí yo le pido a los auditores y, le, y que, que hay que ser profundo en los análisis por lo menos pensar un poquito más acerca de lo que realmente pasa la culpa de los problemas de la sociedad no es que exista un hetero como se llama un patriarcado heterosexual con un dios machito etcétera no eh, hay que pensar más a fondo las cosas hoy día Eh, se está produciendo una crisis económica a nivel global muy grave muy grave, ¿por qué? porque mientras nosotros y mucha gente está preocupada de temas secundarios estamos al borde de la tercera guerra mundial que incluso algunos dicen que ya partió la tercera guerra mundial ustedes están si yo miro los noticiarios de la televisión chilena que la mayoría de la gente ve yo me doy cuenta que nos está informando lo que está pasando realmente en el mundo no están contando por ejemplo lo que le ha ido pasando a Israel Nos, nos están contando lo que está, le pasó a la OTAN, lo que está pasando en Europa en la guerra entre Ucrania y, y, y la Federación Rusa eso no lo están contando cuentan una parte cuentan una parte victimizando a Zelensky y Ucrania pero no cuentan el origen del, del conflicto y cómo se está llevando y cuáles son las provocaciones que se están produciendo hoy día para que estas guerras escalen ustedes saben que en Estados Unidos las elecciones fueron ganadas por los republicanos con, con eh, Donald Trump a la cabeza Donald Trump tiene una, una por mucho que lo critiquen porque además los medios de comunicaciones internacionales eh, lo ridiculizan que ustedes saben todo lo que hablan de Trump pero usted que Trump cuando fue presidente en su nación en cuatro años no se lanzó una bomba no se avanzó en ninguna guerra y eh, ahora en el superior candidato Fue intentado asesinar entre tres o cuatro veces, por lo menos hay dos oficiales y otras dos que no la han publicado Y es muy probable que lo intenten matar nuevamente, porque ¿qué va a hacer Trump? Según lo que él prometió, vamos a ver Que va a parar la guerra de, Ura de Ucrania con Rusia de una vez Y que van a parar la guerra que está librando israel con como con siete países Eso es un tema, un tema interesante Y eh, las armas de largo alcance que ya fueron autorizadas por Estados Unidos para que Ucrania las utilice contra Rusia eh, gatillaron y estamos esperando una respuesta fuerte de la Federación Rusa Militar. Pero si usted mira en el fondo el tema, ¿por qué Ucrania fue autorizada por Estados Unidos para que utilice sus proyectiles que le pasó a Estados Unidos para hacer ataques de largo alcance sobre la, los pueblos, las ciudades de, de Rusia? Hasta el momento, el enfrentamiento había sido a nivel militar. Los, los bombardeos de, de la Federación Rusa, según lo que cuentan las noticias, son sobre objetivos militares, no sobre ciudades. Lo que está haciendo hoy día eh, Zelensky, y pidió autorización, y fue autorizado por Joe Biden, para que utilice eh, proyectiles de, de que son capaces de recorrer 300, 600 kilómetros de distancia, muy lejos del frente ucraniano. Y esto significa que... Eh, para que ustedes sepan, esto significa que Ucrania en realidad es un peón de las potencias para agredir a Rusia O defenderse, como ustedes lo quieran ver Porque las armas que está ocupando no son de Ucrania, se las está pasando Estados Unidos Lo mismo hoy día en las noticias que ustedes no saben eh, El Reino Unido autorizó el uso de minas antipersonales que están prohibidas por la Nación Unida En las fronteras con Rusia, donde hasta donde está llegando el ejército ruso Y... Como ucrania no tiene se la está mandando Reino Unido ahora qué significa esto significa que en realidad quienes están detrás de la guerra Ucrania lo que están ahí proveyendo armas dinero etcétera es la botaán y Estados Unidos es decir la federación rusa tiene claro que está en guerra con la otan y con Estados Unidos siendo ucrania un peón que está ahí nomás como un, un, un frente eh, como dice un frente político un, un, un hombre de fantasía para este conflicto Y esto significa que estamos enfrentándonos a un riesgo porque eh Unión Soviética, eh, Rusia, perdón, ya no existe la Unión Soviética, eh, cambió su política internacional de uso de armas nucleares porque Estados Unidos ya la cambió y entonces ahora Rusia dice, si yo recibo un ataque a gran escala no de un país que está relacionado con esta guerra, por ejemplo, de la otra Estados Unidos, yo voy a utilizar mis armas en contra de ellos. Putin que se caracteriza porque lo que habla lo hace, él le dijo a Estados Unidos que ellos y por primera vez si este conflicto escalaba a niveles superiores, Estados Unidos y su, su nación iba a saber lo que era un ataque, es decir, van a haber misiles intercontinentales desplegados sobre el suelo norteamericano, porque ellos nunca han tenido este problema, ellos mandan sus soldados a pelear a lugares remotos pero ellos no tienen el conflicto que eh, en, su, en su puerta. Pero no quiero seguir hablando tanto de esto, sin dejar de mencionar que hoy día eh, eh, el primer ministro israelí, Netanyahu, tiene una orden de captura internacional por crímenes de lesa humanidad. La Organización Internacional de Defensa de los Derechos Humanos y las Naciones Unidas eh, lo declararon un cómo se llama un genocida. Porque ¿qué está haciendo? Israel está bombardeando, demoliendo ciudades. Atacó el sur del Líbano, le fue mal. Y cuando una, un, uno de estos países beligerantes empieza a pedir un alto el fuego, es porque en realidad está perdiendo la guerra. Israel en este minuto está siendo bombardeado desde Irán, desde Cisjordania, desde el, desde el Líbano, en Beirut, eh, desde la misma franja de Gaza, etc. Y no tiene cómo defenderse, hoy día están expuestos. Si esta cosa sigue escalando, van a intervenir armas nucleares. Y por eso les digo, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, si es que ya no estamos en ella. Y nuestros medios de comunicaciones nacionales están pegados con el tema de, que por supuesto hay que tratarlo de Dani Monsalve, eh, las eliminatorias de, del... De, de, la, de del fútbol, digamos, de, de, del campeonato mundial de la FIFA están hablando de cualquier cosa pero muy poco de estos y sabemos por qué, ustedes yo creo que pueden adivinar, porque los medios de comunicación nacionales hablan y publican lo que se les pautea nosotros no estamos estamos obligados a buscar información en fuentes y en canales internacionales y ahí usted utilice su corazón que le va a indicar cuándo está recibiendo información objetiva métase, hay canales informativos en youtube que están todo el día transmitiendo, no le recomiendo a la CNN porque internacionalmente está reconocido, la CNN está súper súper manipulado por las grandes potencias, las grandes empresas y solamente informa lo que quieren que usted sepa, pero no informa lo que no quieren que usted sepa, como por ejemplo lo que está pasando y lo que se viene, porque esto estos conflictos lo van a generar un tremendo problema económico a nivel global, por eso yo partí a mi comentario diciéndole que eh, no se endeuden, no se sobreendeuden, porque cuando uno tiene claro cuál es su verdadera situación económica y conoce las expectativas, con las facilidades que hay hoy día para que abra tarjetas de crédito, usted no se va a dar ni cuenta cómo estar endeudado hasta el cuello y no va a tener cómo pagar y lo van a perseguir y lo va a pasar pésimo. Pero volviendo al tema al tema del día del hombre de ayer, no sé, mientras tanto preparo los apuntes porque hoy a hablar acerca de... Ya, de, de, de utilizar y un tema práctico que si quiere anotar eh, que son medicamentos que usted puede comprar, que son de uso público, que están autorizados por el ISP y que se venden a las farmacias naturales y homeopáticas, para fortalecer sus organismo y también vamos a hablar cómo podemos hacerlo para eh, bajar de peso comiendo. Dale. Entonces, ah, ese es un tema que habla del hombre. Hombre de fachada triste Bueno, aquí estamos en el Círculo de no Amigos de la Radio Buente Alto, tengan todos muy buenas tardes. O sema, o rio, o nada. Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza, no es mejor el que va. a caminar a distancia Hombre, si te dices hombre no interrumpas tu jornada horas de esta vida tumba y ve Si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No le pidas al Señor Hombre que te dé una casa Agradecele mejor Que tienes vida y trabaja ¿De qué decir? Para que queres palabras Si te espantas al menor movimiento de olas bravas, movimiento de olas bravas. Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada. Ora esta vida tumba y de No sabrás de la alegría No es más hombre el que parece Ni el que grita más y espanta Sino el que lleva en su voz La verdad de su palabra El que tiene más mujeres Ni el que bebe más y aguanta Sino el que tiene una sola y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada Horas de esta vida tumba y de la tumba morada tener una rosa, tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría Muchísimas gracias. Bien amigos. Eh, me está... Te estaba quejando aquel <risa> Guacalo. Que Pero le... malísimo. No, no tiene ritmo caribeño esa onda. No, Pero bueno hablar un poquito del hombre. Eh, entonces mira ya. Vamos a avanzar un poco. cómo bajar de peso. cómo poder controlar el peso comiendo. Antes de eso. Igual tiene que mucho con la comida. Ahí, hay que pensar que estamos ya en el verano. Muy raro este verano estamos ya prácticamente en la puerta del verano la primavera ha estado o también extraña tanta amenaza de lluvia en mal tiempo que en al final no se concreta por lo menos acá en esta zona en la región metropolitana eh, estuve en valdivia la semana pasada eh, maravilloso hay vi nubes no sé si ustedes se acuerdan amigos de las nubes que veía cuando usted la cabró chico en eh, unas nubes monumentales para arriba unas nubes enormes voluminosas hoy día las nubes que vemos Son como unas cuestiones transparentes. Parte una nube bonita y de pronto se empieza a adelgazar, atenuar y se disuelve. Hay muchas eh, cosas extrañas que hoy día pasan con el clima, la gente se sorprende. Y la explicación que nos están dando que hay un cambio climático en Cien, etcétera etcétera Provocado por, bueno, provocado por las vacas, provocado por la tala de bosque indiscriminada, bueno. Pero vamos al tema de cómo podemos hacer para bajar de peso, por ejemplo, después de los 50. En esta primera parte voy a hablar cómo perder peso después de los 50, porque perder peso cuando ya se pasaron los 50 años, cada día cuesta más, con el enfoque normal, porque una persona joven empieza a comer ensalada, deja el pan, y claro, empieza y hace ejercicio, va al gimnasio, tiene tiempo, tiene plata, va al gimnasio, y empieza a bajar de peso y reduce la talla, pero una persona de más de 50, para que vamos a hablar de más de 70 o 80, no está para ese tipo de, de experiencia, por distintas razones, una porque ya algunos están con problemas de movilidad, problemas de las articulaciones, ya llevan unos 30 años trabajando, eh, muy probablemente en un trabajo sentado en un escritorio, o con muy poca movilidad, mal alimentado, porque cuando uno trabaja, fuera de su casa tiene que comer lo que hay por ahí. Y según los presupuestos hay mejores y más malas comidas, pero en general yo diría que son muy pocos lugares donde uno puede ir a comer una comida sana. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta ir a La Vega, no o sé sea, a ti, Juan Carlos, si ha ido a comer a La Vega, ahí se come comida... Eh, al Mercado Central, Carlos, se come comida más casera, la están haciendo ahí mismo en el día. Pero hay lugares donde usted va y pide una cazuela y la cazuela la tiene, la arman a última hora. Entonces toman el arroz de aquí, las papas de allá, toman la carne por acá, le tiran agua y un caldito así liviano preparado con estos caldos eh, sucedáneo y le llevan su cazuela. Que no es lo mismo que uno se come en la casa o en una, una cocinería como por ejemplo la que yo hablo en La Vega. A mí me gusta y se lo recomiendo de en cuando a la gente que necesita colágeno, me pido un caldo de patas. O sea, a lo mejor no muy... El... ¿Qué? Es delicioso Y más aún, y, y, y Es puro colágeno Y tú le pones ají con una buena marraqueta En salada chilena Y está ahí listo O sea, una vez a la semana ¿Y cuánto estás pagando? Cuatro mil pesos, cinco mil pesos Vas a comer en un restaurante normal mínimo son, bueno, un restaurante Una colación por ahí de esta De mala muerte, 6000 Un restaurante un poco más elegantito más Más fino 10.000, 12.000 y ya incluso hasta 20.000 pesos si tú pides postre. y café Así que hay que cuidarse comiendo. Por eso le decía yo que después los 50 cuesta más bajar de peso. Pero con una buena estrategia se puede lograr. Se puede lograr siendo inteligente, tomando conciencia, que eh, sin perder la movilidad y el equilibrio, uno puede mejorar, por ejemplo, durmiendo más resolviendo el tema del estrés, todo lo que hace esta vida tan agitada de inmovilidad hace que se pierda masa muscular, y perdiendo la masa muscular también se, se pierden, se reducen los niveles de las hormonas sexuales, que son fundamentales para mantenerte en buen estado, el estrógeno y la testosterona, tanto el hombre como la mujer requieren testosterona, y hay otras hormonas que yo le cuento esto amigos y amigas porque usted sepa que, que no es que a mí a uno le dé hambre porque sí el cuerpo tiene mecanismos de regulación y esas son las hormonas la hormona, no lo dan los nombres para que no parezca tan técnico este programa y ahí es donde uno tiene que tener un plan de alimentación saludable no todas las personas mayores de 50 años van a tener las mismas dificultades para bajar de peso ya porque también eso depende de entre un 40 y un 70 por ciento de los genes de los genes, hay genes de personas, usted ha oído hablar de la raza maldita, supongo, esos que comen, comen y no engordan nunca o engordan muy poco ¿Qué es lo que hay que hacer para eh, reducir talla, bajar de peso y limpiarse? que ese es un temazo, Juan Carlos, que como cuando uno se dedica a la terapia, que yo lo hago de manera natural Y, y la medicina estándar también se preocupa de eso es de eliminar del cuerpo los metales pesados los contaminantes que estamos ingresando todos ¿Qué los metal días y ¿ah? metal, metal pesado son esos metales que están presentes en el aire como por ejemplo el plomo por la circulación de los vehículos en la calle y que ese no tiene no cumple una función una función metabólica positiva para el cuerpo más bien se transforman en un lastre en un para el organismo porque, como no son asimilables, no, no, no, son, no forman parte de proteínas saludables el cuerpo no las ocupa y quedan quedan eh, en el plasma intersticial estorbando, eh, de, destruyendo el equilibrio natural que deberían rodear a las células y entonces se pueden producir problemas con eh, enfermedades que se pueden producir y eh, qué sé yo intoxicación por plomo ¿ya? que tiene síntomas característicos mercurio arsénico todos son metales que están en el en el aire o están en los alimentos están en los cosméticos que se incorporan al cuerpo y el cuerpo no los puede eliminar o por lo menos le cuesta mucho eh, me preguntaba juan carlos qué es lo que es un metal pesado o sea Eh, esto no es nada personal, pero tienen un peso atómico que eh, eh, está entre 63,55 y 200,59 eh, nanomiligramos. Son en una, una unidad para poderla medir. Ahora, hay fuentes que emiten metales pesados, pero ahí usted lo tiene incluso en la misma casa, porque cuando usted en, el, en la época de invierno se... Se, este, se está calefaccionando con la combustión de gas o la combustión de balafina eso está liberando al aire partículas muy, mini, muy chiquititas que son respiradas y que han alojado el sistema respiratorio como puede ser incluso el plomo eh, y otros desechos del petróleo cuando usted va manejando un vehículo petrolero o van a una micro está absorbiendo todo eso fundamentalmente fundamentalmente el plomo ya pero aquí yo le dar unas recomendaciones que ah, mire no me diga que esto ya lo sabe pero porque lo sabe, hay que repetirlo, porque hay gente que sabiendo esto, no hace ejercicios de fortalecimiento. Cuando uno tiene ya más de 50 años, ya ha perdido prácticamente, según los promedios que se han calculado, eh, por ejemplo, el Colegio Americano de Medicina y el Deporte, se reconoce siempre que los gringos tienen muy buenos estudios y son muy metódicos, por lo tanto, sus datos son buenos. Más o menos un 10% de la masa muscular, ya a esa edad ya se ha perdido. Y no es un problema de, de cómo nos va a mover frente a los demás, porque además bajar la cantidad de músculos, aparte que la gente no se ve, ¿para qué estamos con cosas? No se ve bien uno con la, el cuerpo así fofo. Porque los músculos son los que ayudan principalmente al metabolismo para quemar calorías, ya queman más calorías que, que la grasa. Entonces, por lo que tener entonces una proporción más alta de músculo que de grasa, Significa que vas a quemar más energía aunque no estés haciendo nada. Para desarrollar los músculos y recuperarlos hay que hacer ejercicio. Y por supuesto eso también quema calorías. Y cuando quemamos calorías es porque el cuerpo necesita energía para hacer esos ejercicios. Y si yo no le estoy proporcionando las calorías a través de una alimentación desordenada, ¿el cuerpo qué lo que va a hacer? Va a utilizar la grasa corporal para generar la, las calorías que necesita el cuerpo. Entonces, claro, tú puedes hacer ejercicio, 20 minutos de ejercicio en tu propia casa, después te sientas y el cuerpo sigue trabajando, porque el cuerpo sigue caluroso, sigue el músculo quemando calorías. Y si usted esto lo hace todos los días, pero cuando hablamos todos los días no es una semana, 3-4 meses por lo menos, usted va a ver, amigo, que simplemente por haber hecho ejercicio ya está ayudando a su cuerpo a reducir grasa. Ahora... Todos los ejercicios sirven, pero por supuesto hay que considerar que a veces hay eh, problemas de movilidad. Una persona que tiene problemas en las caderas, las rodillas, las articulaciones, no le va a pedir que salga a correr o se vaya, a un por muy sofisticado que sea el gimnasio, y se ponga en una máquina a correr. Se va a hacer más daño. Y por supuesto, no es necesario solamente correr. Porque levantar un botellón, compre estos botellones de agua filtrada de 5 de litros, ahí tiene 5 kilos. Usted con la... ¿Cómo le llaman? La cachativa, la, la inteligencia del, de la necesidad que, que es muy parecida a la inteligencia chileno de la chilena Usted puede colocar con un, un palo de escoba, por ejemplo En cada extremo, a, a amarrar estos 12 12 estos envases de 5 litros de, Ahí tiene 5 kilos, 10 kilos total 10 kilos. Y usted lo levanta ya y puede buscar Hay ejercicios de pesa que usted puede buscar en, en YouTube Canales que están dando... Eh, recomendaciones para personas mayores de 50 Y en lugar de hacer la pesa que metálica, usted usa la suya ¿Para qué? Para saber cómo poner la columna, por ejemplo No es llegar y agacharse, levantar estos objetos pesados Tiene que haber una posición correcta de la columna, un correcto aflo de las rodillas Para poder hacer que el ejercicio sea eh, positivo y no le vaya a producir daño Y ahí tiene usted un dato, hacer pesas Usted puede hacer pesas con su propio cuerpo si está en condiciones puede hacer lagartijas eh, ¿te acuerdas las lagartijas Juan Carlos? ponerse eh, de, de, en el suelo y con los brazos eh, hacer le, impulsarse hacia arriba y hacia abajo qué sé yo, las veces que pueda usted las puede contar, al comienzo le va a costar, pero si usted se mantiene primero con una autoestima alta, se mira en el espejo y se quiere ya, se quiere y se automotiva entonces en 3 meses su familia se va a sorprender de lo que va a haber así pero papá mamá que está más delgada ve más liviana y usted mismo va a poder subir las escalas del metro con mayor facilidad y mayor flexibilidad esto siempre y cuando usted no tenga dificultades en la columna vertebral o joven te, tenga problemas en las articulaciones de los brazos del hombro que le puedan hacer un, un daño un, un daño que peor que el ejercicio que está con la masa muscular que quiere desarrollar Ya a veces yo me canso de hablar a Juan Carlos es cuando recuerda colocar los octemitas. Hay una regla que se le llama la regla de las 200 calorías. No le voy a contar ahora, pero el cuerpo necesita una cantidad de energía mínima, una energía para unas calorías para el metabolismo basal, es decir, su cuerpo solo por el hecho de existir está quemando calorías. Usted está respirando ese ejercicio está quemando calorías está usando energía si usted se alimenta el proceso de la digestión también le ayuda junto con incorporar más eh, calorías está quemando calorías en el proceso de la digestión cuando usted duerme también quema calorías eh, cuando usted se para de la silla para a, a cambiar el televisor si no tiene control remoto está, todo lo que ocupa energía usted quema calorías a un nivel básico, más o menos se calcula que el promedio son como 1400 calorías que, que requiere la persona para, para operar durante el día esto es cuando tiene una vida normal, porque una persona que está postrada consume muchas menos calorías que una persona que está activada actividad natural ya lo ayuda a quemar calorías hay que considerar que usted cuando come siempre tiene que preocuparse, y si no lo sabe cómo hacer, averigüelo bien, apréntalo que usted necesita comer las calorías que usted ocupa pues si usted come más de lo que el cuerpo necesita, ya sabemos lo que va a pasar, va a seguir aumentando de peso, porque esa esa sobrealimentación se va a guardar en el cuerpo en forma de grasa. Así que bueno, la cantidad de calorías que se necesita todos los días para esto que le llamamos metabolismo basal, va disminuyendo un poquito, pero por la edad, va disminuyendo. Pero la mayoría de las personas, a pesar de que cuando son mayores ya necesitan menos calorías, siguen comiendo igual que cuando tenían 30 años y es un tema que cuesta que entienda la dueña casa cuando uno tiene dueña casa quiere decir que le ayuda y hace la comida y no entiende que uno come la mitad de lo que comía antes, te siguen dando plato igual de lleno pues una forma de cariño también una de costumbre, pero uno tiene que a medida que avanzan los años comer menos porque no necesita más si tiene problemas de ansiedad, si está con aburrimiento o está viendo la tele y mientras ve la tele come, claro usted va a estar siempre arriesgándose a subir de peso, sino porque no está haciendo nada. Por evitarlo, está comiendo lo mismo que comería si estuviera activo, tuviera 20 años 25 años. La mejor manera de quemar las calorías sería eh, reducir el consumo de calorías, ponerlo como un hábito, y hacer ejercicios, como decíamos antes, de fortalecimiento. Lo que uno necesita al día, aproximadamente después de los 50 años, lo que realmente necesita quemar son 200 calorías. 200 calorías. Hay un estudio que en el, eh, eh, hace unos años, el año la década anterior, contó con la participación de 200 personas de 60 años, o más, para comparar la eficacia de dieta, y ejercicio en la composición de grasa y de músculo. Tome nota, dividieron a los participantes en tres grupos. A los integrantes de uno de los grupos se les pidió que recortaran aproximadamente 300 calorías al día de sus dietas. Otro grupo tuvo que reducir su consumo de calorías y hacer 45 minutos de ejercicio aeróbico cuatro veces a la semana. Ejercicio aeróbico es ejercicio de trotar, salir a a respirar y cansarse, aumentar el consumo de oxígeno en la respiración. Y el tercer grupo combinó la restricción calórica con ejercicio de fortalecimiento. ¿Qué pasó después de un año y medio? Los que combinaron la dieta con el ejercicio fueron los que perdieron más peso. Aproximadamente cerca de 15 kilos. Pero el grupo que realizó entrenamiento de fortalecimiento perdió más grasa perdió grasa y menos masa muscular y que el, que el grupo que practicó el ejercicio alóvico, que es lo que demuestra esto que no necesariamente basta con o sea basta con dejar de comer, etc. hay que hacer entrenamiento de fortalecimiento, hacer pesas usted si no quiere hacer la, las pesas con estos 5 kilos, 5 litros de agua puede hacerlo con algo que pese 2 kilos o, o puede unas bolsas unos 2 kilos de arroz si tiene bueno, da lo mismo si arroz lo que sea que pese 2 kilos cada lado de, ese, de esa barra de improvisada y ahí tiene una pesa y ahí tiene pesas levantar y bajar para usted notar cuando los músculos están trabajando y hay otro ejercicio en donde usted ocupa su propio cuerpo que es por ejemplo hacer flexiones de flexiones de piernas, usted se afirma de la mesa de una silla y se hace sentadillas con cuidado de a poco las primeras veces para que trabajen las piernas porque si usted pierde masa muscular en las piernas va a estar más expuesto a accidentes, tropezones, caídas, porque el, el, las piernas no tienen la misma fuerza para ayudar a mantener el equilibrio. Las personas mayores de 50, hablamos de 65, 70 para arriba, también tienen otro problema que hay que reconocerlo, que se pierde el equilibrio con más facilidad. Ese es un tema que tiene que ver muchas veces con deterioro a nivel cognitivo, hay un tema en cerebro, también puede haber un problema con la vista y por supuesto también eh, perder fuerza en las piernas. Entonces la persona se cae en solos, están parados y se van para el Eso es una falla en el mecanismo de propia excepción. Un problema que se produce una combinación de la coordinación entre la vista y unas partes del cerebro que no la voy a mencionar acá, pero el hipófisis, donde están, y el oído, donde están los mecanismos del equilibrio. Otra cosa que también le va a ayudar mucho, mientras Juan Carlos nos ayuda preparando un tema, espero que le guste a Juan Carlos ahora es sudar un poco porque cuando usted hace actividades de fortalecimiento que ayudan a preservar la masa muscular que acelera el metabolismo porque el metabolismo es lo que hace el cuerpo para mantenerlo funcionando quemando energía entonces también es importante hacer ejercicio cardiovascular quien recomienda dice una experto acá es una combinación de ambos tanto de ejercicio cardiovascular como ejercicio de fortalecimiento los centros de prevención de enfermedades recomiendan al menos 150 minutos 150 minutos son... Eh, una hora tiene 160, 120 son dos horas Son como dos horas y media, en total de la semana De ejercicio cardiovascular eh, ¿Qué es un ejercicio cardiovascular? Eh, caminar rápido Cuando se camina rápido, no anda sino que camina rápido El corazón al latir más y usted lo combina con una buena respiración está ejercitando la musculatura cardiovascular está ejercitando también la capacidad de los pulmones de absorción por supuesto está ejercitando los músculos de las piernas también los abdominales si usted cuando camina rápido se pone la mano en la guatita va a ver que esos músculos se están moviendo estamos, estamos y otro tema que hay que controlar son los antojos por lo dulce se recomienda yo digo más que recomendar es hoy día crítico por la cantidad de enfermedades que se están produciendo como el cáncer, la diabetes, etcétera, reducir o eliminar totalmente el consumo de cosas dulces. Esto pareciera obvio, pero hay que decirlo, porque esas son calorías vacías. La, lo que vienen los dulces es caloría vacía. Con la edad, al disminuir los niveles de estrógeno y de testosterona, hacen que el cuerpo almacene más grasa en el abdomen. Y ahí queríamos llegar, ¿o no?, cuando partimos hablando de esto. Donde resulta más difícil bajar de peso. Bajar en la guata es una de las cosas que más cuesta. En el caso de los hombres, más que en de las mujeres, porque además la mujer tiene la gracia que ella reparte, la grasa excesiva por todo el cuerpo, es más gruesa. Pero el hombre la acumula en torno a los órganos, en el abdomen, pero también en el corazón, hígado, riñones. Ahí hay grasa, se rodea de grasa. Y las principales causas de la grasa abdominal es el consumo excesivo de azúcar Cuando hablo de azúcar, no estoy hablando solo del azúcar que usted le pone en el azucarero El pan tiene azúcar, ya el carbohidrato eh, El arroz, todos estos alimentos, los carbohidratos son azúcar ¿Cómo las... ¿Ah? ¿Porque tú estás tomando medicamentos para bajar los niveles? Es que también aume, es que tú estás haciendo ejercicio también. Estás todo el día activo. camina Juan Carlos y ha desarrollado masa muscular, de hecho, con el tiempo va a tener más piernas y vas a ver que te cuesta menos mantener Mira, viste? Pero igual siempre controla tu nivel de azúcar todos los días y, y se trata de que si está muy alto usa la, la, el medicamento para bajar el azúcar porque el azúcar alta en sangre lo que hace además destruir los riñones la, los problemas que se producen a nivel de ojos la circulación venosa por las piernas, la extremidad que en el caso de los diabéticos produce que cuando hay una herida cuesta mucho que se sane y esto empieza con el tiempo a avanzar en gravedad, gangrena y para qué sigo contándole cuídese entonces el consumo excesivo de azúcar evitarlo donde hay azúcar en todo prácticamente hoy día le meten azúcar hasta el, el, esta, la cerveza es pura azúcar, yo veo, la, la, por eso es que los cerveceros son guatones sí, ¿no? ¿Ya? Y dice no, es que yo cuando tomo pura cerveza no como nada más. Bueno, ahí tienes pura azúcar claro. sí. Así es, el lúpulo es, puro carbohidrato Vamos con ella, de Danán Baila cuando nadie la ve Lejos de las luces ella se deja ser Tienes sueños para satisfacer segague. Espera, que... no obra igual. Pero amigo, yo lo que quiero es que usted eh, este tiempo que estamos escuchando y conversando nos acá con con usted, por lo menos tenga un contenido que le pueda ayudar a motivarse, porque el principal problema que uno ve cuando me toca atender personas que ya han pasado por todo, es que llegan con el cuerpo tan deteriorado porque hay un tema de fondo aquí, que un tema más emocional. Hay una vida que se lleva hoy que titularizamos presionado. Hay que llegar a fin de mes, hay que pagar la cuenta de la luz, el arriendo, tener la comida para los niños. Entonces, las personas tienen tanto tanta preocupación que van perdiendo el orden en muchos aspectos, el el orden de cuidarse. Cuidarse a sí mismo. Entonces, claro, se meten cualquier tontería eh por la boca y después terminan, terminamos, porque también a mí me pasó un tiempo eh eh contaminado, por, Súper contaminado. Voy a pasar rápidamente por lo que queda. Ya le dije controlar el asunto, el, el dulce. Eh, otra recomendación que, mire, puede que esto sea obvio, pero hágalo. Que es no comer a altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque cuando está usted despierto a la 1 de la mañana, está ocupado, qué sé yo, está viendo una película y le por comer. Le por comer algo, no sé. Y esa esa alimentación realmente usted no la necesita porque a esa hora nos va a hacer un tremendo gasto de, de, de energía, de calorías. Entonces, por eso es bueno acostarse temprano ojalá a las 11 estar ya en la cama porque si se queda despierto eh, con más, más tarde va a empezar a comer la idea es descansar un tema que también es muy importante es verificar los alimentos los, perdón, los medicamentos que se está tomando hay medicamentos que pueden causar aumento de peso por ejemplo los que están incluidos para enfermedades cardíacas y para la diabetes se han realizado estudios Y el 20% de las personas adultas, donde se medió esto en Estados Unidos, toman al menos un medicamento que les causa aumento de peso. ¿Cuáles son los alimentos más comunes que producen aumento de peso? Son los medicamentos para la diabetes, como la insulina y las, bueno, no, las, las sulfonilurias o los betabloqueantes. Los medicamentos, por ejemplo, como las hormonas, los esteroides y algunos antidepresivos, también pueden ayudar a causar aumento de peso. Al tomar estos tipos de medicamentos por un periodo prolongado, el organismo almacena células grasas cada vez más grandes y rebeldes. Yo he visto en el microscopio la célula grasa esquelosa. Es <ríe> Lo único que le puedo decir es muy distinta a las células de otro tipo, la cardíaca o las células musculares o incluso los la célula de grasa es fea. Entonces, si usted se da cuenta que está Eh, con dificultades para el peso y está tomando cualquiera de estos medicamentos pregúntele a su médico para abordar alguna opción y una opción individual para controlar el peso puede haber medicamentos alternativos que no causen aumento de peso recordemos que muchas veces los médicos recomiendan lo que está más al alcance de la mano del paciente pero pero hay que tener en consideración que muchas veces los remedios que estamos tomando para mantener la salud cardíaca o la salud del manejo del azúcar nos pueden ayudar a subir de peso Otro tema que ya lo mencioné que es dormir bien, hay que dormir bien, la idea de acostarse y levantarse a la misma hora todos los días aunque usted no duerma, acuéstese igual a la misma hora para que el cuerpo se rehabitúe el cuerpo tiene un mecanismo, un reloj biológico que es espectacular pero por razones de vida, no sé, de procesos que pasan las personas o bien demasiada exposición a la luz azul de los celulares gente que se duerme con el celular al lado de la cabeza o el televisor en la pieza, eso le bloquea la generación de la, la, la, la, la melatonina, que es una hormona del sueño. Los pájaros, por ejemplo, apenas empieza a bajar el sol, se dispara la melatonina y se van a acostar a las 5 de la tarde, se están toda acostándose, arriba de los árboles ahí metiendo ruido porque ya se dieron cuenta que está cayendo bien en la tarde y ellos tienen que dormir. Así que apenas empieza a salir el sol en la mañana, Se, se desbloquea la melatonina y se activan y a las cuatro y media cinco de la mañana ya los que trasnochen saben que ya los otros están cantando y metiendo bochis, los pájaros a las cinco o de la mañana a las cinco y media, siete de la mañana ya andan todos trabajando, buscando comida, etcétera y nosotros con sueño entonces la falta de sueño adecuado también afecta la capacidad del cuerpo para regular hormonas la hormona del apetito y la hormona que inhibe el hambre Le voy a decir la grelina, para que digale, dígame, ¿sabe cómo se llama la hormona que me da apetito? La grelina. grelina. Y, y ¿cómo se llama la hormona que cuando yo estoy comiendo, en el momento terminado, me inhibe el hambre? Se llama leptina. Son hormonas. Recuerden que a medida que uno pasa el tiempo ya no necesita comer tanto, aunque tenga mucha hambre, con poquito se queda satisfecho. Una recomendación que a mí me cuesta hacerlo porque yo tengo mucha pega, mucho trabajo, es acostarse y levantarse a la misma hora todos los días. Usted no saca nada con levantarse a las 5 para ganar tiempo y ser más productivo porque eso le va a pasar la cuenta en la tarde. Hay que tener un horario y ser más eficiente en el uso del tiempo. Lo que pasa es que también hay cosas que uno no puede apurar en el tiempo. Uno depende muchas veces, a mí me pasa por ejemplo de conversaciones con personas a la 1 o 2 de la mañana que están en otro uso horario y a esa hora están levantándose. También es bueno de estarse pesando con regularidad. Cómprese una pesa, no son tan caras. No le recomiendo la digital, porque la digital es muy sensible a las fluctuaciones del piso. Entonces, si no queda bien pegada todas las patitas de la pesa en el piso, le va a dar una medida distorsionada. Una bueno, vez me pasó a mí con una persona que yo vi que tenía problemas, estaba muy muy mal, porque decía que en el día a veces subía de peso en el día y otras veces bajaba de peso y no podía entender. Yo andaba, en esa época eh, llevaba una pesa una pesa mecánica andar siguiendo en la maleta que cuando voy a gente visible y le pedí que me saras tu pesa para verificar lo que me decía ven me dice ahora estoy pesando un kilo menos que en la mañana le puse la pesa la que yo tenía la de resorte la mecánica y le dio otro peso y se lo, lo, la pesamos a la persona varias veces y siempre le dio el mismo peso conclusión bota la pesa digital y compete una mecánica no todas las piezas digitales son malas pero todas estas cuestiones chinas muchas veces pueden tener problemas hay que pesarse con regularidad para tener conciencia no perder no perder no perder de vista el objetivo el foco bajar de peso bajar de peso bajar la guata y puede ser que tener metas todos los días fijarse una meta para para eh, con esta meta mantener el hábito entonces usted cree que por por comer solamente frutas va a bajar de peso no, porque la fruta tiene mucha fructosa, mucho azúcar. Basta con una fruta al día y comer frutas de la zona. Eso de que hoy día yo me puedo comer una sandía que viene del otro lado del mundo, esa sandía no es la misma sandía que yo me como la que se generó aquí, por ejemplo, en Chile. La relación de nutrientes, de agua y azúcar es distinta. Está pensada, mira la naturaleza, para que las personas que la vamos a ocupar somos del sector. Oye, un saludo a Sandrita... Eh, Sandra Segovia, Sandra Segovia te, eh, está escuchándote, ella también trabaja en el tema de las terapias complementarias está muy interesante la charla, la conversación la voy a invitar a la radio y la próxima semana va a quitarse una vuelta a aportar también lo suyo sí, un tema de salud sí, sí, todo lo que sea un aporte a la salud es beneficioso acá Camila Robles te manda salud y me dice cuando tú hablas de, de, de emociones, ¿por qué afectan tanto la salud? las emociones tipo sí, no, no. la claro eh, la relación entre la emoción y la biología es un tema es un, es un hecho que se produce desde que el hombre es hombre eh, y que ahora se está estudiando porque hay una relación entre las enfermedades las enfermedades que, que están apareciendo como por ejemplo muchos cáncer úlceras diabetes están relacionados con choques emocionales está encontrada la relación directa y que se verifica que es la emoción la que gatilló la enfermedad porque una vez que se resuelve el choque emocional que está pendiente la persona empieza a mejorarse, a mejorar su salud por eso es que es importante pensar, tomar en cuenta las emociones cuando tratamos de analizar el sobrepeso hay todo un trabajo, Christian Fletch, que es uno de los pioneros en esto tiene, pueden buscar ustedes, hay una charla muy interesante una descripción de cómo o tú observando, por ejemplo, una mujer, dónde está concentrado el sobrepeso, tú ya puedes tener una idea de por qué llegó a ese tema. Por ejemplo, estas personas que tienen las espaldas más anchas, más más anchas que las caderas, son más gruesas de arriba, tienen una emoción que las llevó a eso, las personas las mujeres que tienen el abdomen muy prominente de fuera, ahí también una emoción que relaciona con esa forma de generar sobrepeso o incluso las personas que tienen las piernas mucho, mucho más eh, obesas que el resto del cuerpo, también hay una emoción de estar explicada, que no es el caso de ahora meterme en ese tema, pero por supuesto, las emociones están muy relacionadas con la forma de subir de peso, y si, si yo no resuelvo, por ejemplo, el problema que me genera la ansiedad, eh, no voy a bajar de peso porque no voy a cambiar mi, mi hábito de comer, porque no resuelto el tema de la ansiedad. Así que bueno, eh, las cosas como están hay que considerar que toda ayuda es, eh, a, es un aporte es un aporte, entonces cambiar los hábitos es un tema eso. dicen los que saben que más de 25 días repitiendo un, un, un, un comportamiento ya se convierte en un hábito 21. ya otros dicen que son 21 pero por ese orden, o sea, son por lo menos dos semanas y media o tres semanas que hay que estar trabajando por eso, el plan de alimentación hay que ponerlo en un piloto automático tener las comidas preparadas y pensadas con anticipación es una buena estrategia por ejemplo poner en el refrigerador dejar listo un plato con frutas picadas de distinto tipo ya lo suficiente para el, para el momento cosa y cuando tú va a abrir el refrigerador porque te da la ansiedad está listo con esto eso tener a mano los carhiros perdón los, los frutos secos listos a mano porque cuando te viene la ansiedad ya sabes que si comes algo más voluminoso, se va a producir eh, el mismo efecto, pero mucho más saludable que comerte un puñado de nueces, almendras, semillas de calabaza, este bueno, linaza, chía, todas esas cosas nos aportan. Vamos a poner un poco de mostaza, Juan Carlos. Carlos Si que te hubiera conocido. No te vas a tratar como yo, no te vas a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no Que hubiera una abrupta para <risa> cerrar el tema, metió madre el tío Juan Carlos. Eh ¿Ah? Sí, claro, más encima que está haciendo mil cosas. Eh yo había pensado, se me está acabando el tiempo ya, hablar eh darle unos datos, quiero ir así bien rápido, si tiene la pila está pegando que le dé datos eh de las 12 sales minerales o sales de Chuller que usted puede conseguir, comprar y que después le van a servir, mire yo le voy a mencionar los nombres eh, le voy a decir primero para qué y usted si escucha algo que le resuena, anota el nombre ¿ya? son 12 sales como este programa se repite en la noche entonces ahí bueno es un horario en donde también usted puede poner atención hay una sal que se encarga de dar elasticidad al tejido celular Se utiliza, por ejemplo, para las pieles con alteraciones Como, por ejemplo, heridas, cicatrices, arrugas, várices Problemas en los tendones, en los ligamentos ¿Cómo se llama esta sal? La número 1 se llama Calcium Fluoratum La sal número 1, farmacia no tiene Calcium Fluoratum Espera, eh, te damos un minuto eh, Después tenemos Hay una sal que tiene incidencia en los huesos Ayuda al crecimiento óseo, a la coagulación de la sangre y mejora el intercambio de nutrientes porque ayuda a hacer la membrana celular más permeable. También se utiliza cuando hay temas de osteoporosis y fracturas. Si le resuena esta, esa es la sal número 2 que se llama Calcium Fosforicum. Calcium Fosforicum. Escríala pues como la su le suena, te la pide y le el químico farmacéutico a la farmacia. A ver, si usted sufre alguna lesión o alguna inflamación, entonces puede usar la sal número 3 que es Ferrum Fosfóricum. ¿Para qué sirve el Ferrum Fosfóricum? Mejora la absorción del oxígeno y del hierro, además que regula la circulación sanguínea. Es para la primera etapa de la inflamación, cuando hay fiebre, falta de energía, defensas bajas, anemia. Es la sal número 3 ferro fosfórico Tenemos también cuando para regular los niveles de sodio en el organismo y es muy útil en el tratamiento de las heridas, esta es otra sal para las inflamaciones, tratamiento de inflamaciones y también a nivel de mucos, las mucosas, alérgicos por ejemplo, es muy efectiva contra las flemas <coughs> o la aparición de abundante mucosa, inflamación aguda, tos, catarros y enfriamiento. Ahí tenemos la número 4 que es calium Cloratum Calium Cloratum Vamos con otra sal Para revitalizar el cuerpo y el cerebro o sea, Revitalizar con actividad física y mental Esto permita, permite una mejora en el funcionamiento de los músculos Más rapidez en los procesos de cicatrización Y una optimización de la transmisión de impulsos nerviosos los reflejos Esta sal, la número 5, se llama Calium Phosphoricum se considera una sal nutriente para el tejido muscular y nervioso porque regula el contenido de potasio estabiliza los nervios, la mente, emociones y el cuerpo esta sal es importante para tratar el agotamiento mental, emocional y físico o insomnio, el estrés, insomnio causado por los nervios para el sistema nervioso, depresión, ansiedad, estrés, insomnio sal número 5, Calium Fosfóricum Recordar que el descubrimiento de estas sales se debe a un médico miópata Schussler hace muchos años atrás que verificó que al bajar esta cantidad de sal, porque todos los cuerpos tenemos esta sal en el cuerpo, cuando se reduce o se pierde, entonces brotan estas enfermedades, estos problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Restablecer esa sal a través de estas grageas que contienen estas sales y estas grageas se usan en la boca, debajo de la lengua. Se, permite, se deja que se disuelvan ahí o sea, suele más rápido se disuelve, se va a demorar un poco pero con la misma saliva se disuelve bien, entonces ahora vamos con la sexta que se llama kalium Sulfuricum Calium sulfúrico anteriormente le dije Calium Fosforicum, se repiten en los Calium, ¿ya? El Calium Sulfuricum depura el organismo sirve ¿sí? para limpiar el hígado el hígado es un tremendo laboratorio químico natural del cuerpo humano el, el hígado ayuda a limpiar eh, el agua del cuerpo. La ingesta de esta sal, la número 6, ayuda a reducir inflamaciones crónicas y alteraciones de la piel. Inflamaciones crónicas como por ejemplo bronquitis, asma, sinusitis, otitis. Cuando hay secreciones de mucosas amarillentas, la sal número 6 es Calium Sulfuricum. Estos están autorizados a su uso por el ISP, ¿eh? usted la puede la puede consumir. Es como un suplemento de sales minerales ahora cuando hay dolores de todo tipo esta es muy buena es un calmante natural de los dolores de todo tipo es la número 7 la magnesia fosfórica magnesium fosfóricum la sal número 7 calmante natural de los dolores de todo tipo especialmente dolores musculares espasmos, calambres, dolores de cabeza, migrañas entonces también encontramos con esto cuando hay calambres es muy útil la Magnesia Fosfórica, Magnesium Fosfóricum, la sal número 7 Ya me quedan pocas para terminar Natrium Cloratum, la número 8 ¿Para qué es el Natrium Cloratum? Estábamos hablando hace poco de ello Estimular el metabolismo, ayudar a quemar calorías Especialmente el metabolismo líquido Que es el que encarga de digerir la comida con los fluidos gástricos Cuando hay pérdidas de líquidos por deshidratación Diarrea, anemia, lagrima excesivo debería en general, 8 sal número 8 Natrium Cloratum yo no la fabrico por si acaso, ¿ah? estos hay laboratorios especializados que las hacen y se venden en las farmacias yo les recomiendo las que están en la no porque al menos yo las conozco, son de muy buena calidad la antepenúltima, no la ante antepenúltima, el Natrium Fosfóricum, Natrium Fosfóricum, la sal número 9 esta también actúa en el metabolismo pero reduce los niveles de ácidos en el cuerpo, muy útil para los dolores digestivos o la gota, el ácido úrico en la gota cuando hay exceso de colesterol, exceso de triglicéridos, ácido láctico y ácido úrico ahí tenemos la sal número 9, Natrium Fosfóricum vamos con la sal número 10, Natrium Sulfúricum esta sal sirve para la desintoxicación del organismo, metales pesados purifica y limpia órganos como los riñones, páncreas intestino. Lo hace muy útil esta sal para resolver problemas de estreñimiento o diarrea, regula cólicos, reumatismo, etcétera. Para la retención de líquidos, edemas, obesidad y fábrica de piedras en el riñón, litiasis. Repito, náchen sulfúrico, la número 10. La número 11, silicea. Esta sal es la sal de los le dicen la sal de los coquietos. Porque interviene directamente en cartílagos, tendones y huesos Como ayudante en la creación de colágeno Que es el principal componente de los materiales de cosmética Muy útil en caso de problemas de arterias, arrugas, callos y uñas Silicea es la número 11 Vamos con la última Calcium sulfuricum, la número 12 Calcium se realiza el drenaje de lo que conocemos como pus Quiste pilonidal, me tocó ver una vez, un quiste pil pilonidal Ayuda por lo tanto en la supuración de heridas y reducir problemas de bronquitis u otros esta, esta sal lo que ayuda el, en general, el epalsulfuro y la homeopatía también Ayuda a que salgan lo, los focos, una, un, un cepo, un foco infeccioso que no se ve, que no tiene drenaje Esto ayuda a que drene Entonces ya terminando, ¿Cómo se absorben las sales de Schussler? Hay tres etapas en nuestro organismo. Primero, las salas se consumen en el individuo. En la bioquímica, esta, en la bioquímica el organismo provoca que las células humanas absorban el contenido de las sales sin considerarlas malignas. Una vez que la sal entra en la célula, se producen reacciones bioquímicas por los minerales absorbidos por el individuo en el proceso de metabolismo de la alimentación. Y de esta manera se potencian sus efectos. Y por último viene la fase de equilibrio las sales introducidas en las células complementan a las que ya existen dentro de ellas y potencian sus efectos en el metabolismo yo les recomiendo busque más información si usted desea consultelo con su médico pero estas sales están a su disposición en farmacia nob también al frente de la farmacia rocky no sé si tiene ahí puede encontrar estos elementos si escuchó la descripción de cada una de las sales y le resonó con lo que usted tiene o su familiar tiene Puede consumirlas. ¿Cómo se hace? Se colocan tres o cuatro debajo de la lengua y se espera que se disuelve. Y esto se hace tres veces al día antes de comer, por ejemplo, como hábito. De cualquier forma usted lo puede aclarar esto con el farmacéutico que le va a dar una orientación en el momento mismo que la está comprando. Eso, queridos amigos, a nivel de... Comentarios generales, espero que haya sido un momento entretenido para ustedes. La idea es que podamos estar eh, eh, sintonizados y ahora vamos a seguir hablando de otro tema. Cortito. Hoy día la noche vamos a seguir viendo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida de Jesús de Nazaret. Yo les estoy contando lo que hoy ya sabemos y estamos hablando de los apóstoles. Ya les conté cómo era cada uno de los apóstoles, sus características religiosas. Y personales y también vamos a hablar me están llamando por teléfono vamos a hablar acerca de cómo jesús constituye su cuerpopostólico eso lo invito a la noche amigo lo dejo muy lo dejo muy invitado para que podamos eh, seguir desarrollando estos temas muchas gracias y buenas buenas tardes